A ver, supongo que mmm, la reunión de hoy es más con una conferencia, yo no puedo dar ninguna conferencia de este tema, sino que vamos a charlar un poquito. Tiene que ver pues con la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama. Y mmm, también me ha llamado la atención los anuncios en la televisión. ¿no? Eh, 49 razones cada día, ¿verdad? A ver, eh, tienen razón, y estoy de acuerdo con, con, con ellos, en que... Eh, Tenemos todavía que insistir, mujeres se hacen las revisiones que se tendrían que hacer, a pesar de que aquí en Cataluña tenemos uno de los sistemas de, de prevención de cáncer de mama mejor mejor llevados a cabo, que es el programa de screening a partir de los 50 años, donde pasan todas las mujeres que están empadronadas, reciben una carta a su casa para que vayan. Lo sorprendente es que no van no van todas las que se titan, ¿verdad? me parece imposible. Entonces, nos parece imposible, ¿eh? los que estamos aquí estamos motivados y por tanto dices, ¿cómo puede ser? no Como tampoco va todo el mundo a hacerse las revisiones del tema del cáncer de colon, la muestrita dichosa, pensas, total, ¿verdad? Para tirarlo lleva una muestrita, pues aún así. Este anuncio, yo quiero verlo en el sentido que ahora les les voy a comentar, como un recordatorio de todo aquello que se está haciendo vamos a colaborar con ello, vamos a ir, vamos a ir a, a, a cuando nos llaman y vamos a colaborar tanto como nos digan. Lo pasa es que, por otra parte, mmm, hablando con algunas pacientes de esto, dicen, lo ve, lo ve, lo ve como hay que ir a menudo. Es decir, la interpretación depende de quién le interesa, lo ve de una manera o de otra. No me gusta del anuncio lo de los 49 casos. ¿Mm? Si son en Cataluña cada año unas 5.000 Y en España pueden ser, eh, el otro día nos lo comentaba, si multiplicamos 40 pues por los días del año, a ver cuántas salen. ¿no? Eh, en problemas de eh, cardiovasculares, es decir, muertes por infarto, por embolias, por hipertensión, ¿eh? Eh, superan los 53.000. Y de mamá no llega a eso ni la mitad. Quiero decir que está muy bien que estemos todas mentalizadas que las mujeres entiendan que han de colaborar con los sistemas de, de cribado públicos, que ahora son buenos los nuestros, son muy buenos y se llevan muy bien, pero eh, el problema de la salud eh, en España no es solamente el cáncer de mama. Por tanto, lo que yo quiero dar es un, un, um, un mensaje de tranquilidad ¿eh? y un mensaje de esperanza por lo que luego les comentaré. De tranquilidad quiere decir que las posibilidades de que yo misma me muera de un cáncer de mama, es una de cada 12 mujeres, pero el 75% de la gente de mi edad va a tener algún problema cardiovascular que va a provocar más tarde o más trempano la muerte. Es decir, yo tengo muchas más posibilidades de morirme de un infarto o de una embolia o de un derrame cerebral que de un cáncer de mama. Y estoy mucho más preocupada por el cáncer de mama que por la dieta que hago, que por andar, etcétera, etcétera, Todo esto que nos dicen que ya sabemos. Esto quería, me parecía que era importantísimo porque si no estamos en una especie de espiral de miedo y de, y de amenaza, parece que nos esté en amenaza. A ver, es un problema, no digo que no, muchas de ustedes lo pueden decir mucho mejor que yo, desde luego con mucha mejor conocimiento de causa. Pero no es el grandísimo problema que nos va a perseguir toda nuestra vida, o al menos no es el único, ni el más importante. Esto quería ponerlo un poquito los, los puntos sobre las íes, porque si no estamos permanentemente amenazadas. ¿Sí? Dicho, esto, <risa> Dicho esto, solamente quería recordar, venía con un PowerPoint preparado, pero eh, ya está bien de clases, ¿no? Vamos a charlar un poquito. Y, um, simplemente recordar desde el punto de vista académico los dos, las dos maneras que hay de prevenir el cáncer de mama que sería, estoy alguna charla que algunas de unas caritas que leo por aquí ya, ya conozco bien, eh, sería la forma primaria y luego la forma secundaria. La forma primaria es, es hacer algo para que no venga nunca, para que nunca aparezca un cáncer de mama. Vamos a suponer que existiera una vacuna, eso sería la forma primaria, es decir evitar que aparezca. Esto de la vacuna para el cáncer, verdad va una, bueno, una cosa del siglo que viene, ¿no? en el cáncer del cuello del útero ya existe. Es decir, que no está tan lejos, ¿eh? es cuestión de llegar, pero no estamos haciendo ciencia ficción, ya existe. Como de momento todavía no tenemos para el cáncer de mama lo que se llamaría pues esa, esa cosa perfecta, ¿no? que te la colocas, te la tomas o te la inyectan o lo que fuera y ya estás segura que no lo vas a tener, sí recomiendan los expertos que hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Y curiosamente giran alrededor de una vida sana, curiosamente. La diferencia entre los países nórdicos, países más ricos de Europa, ¿eh? Dinamarca para arriba, Suecia, Finlandia, Dinamarca, y nosotros nosotros tenemos mucho menos incidencia de cáncer de mama que las suecas, por ejemplo, ¿eh? bastante menos que ellos. ¿Cuál es la diferencia? Si son más ricos, se cuidan más, hacen muchas más revisiones, no es verdad, ¿eh? porque luego pasan todos por el tubo en las revisiones y los screenings que el, que el gobierno marca, pero la idea que tenemos es que esto debe ser así. Y tienen más cáncer de mama, se alimentan mejor, no hay nadie que no esté vacunado de todo lo posible, ¿Eh? tienen unos servicios sociales tremendos que cuidan a la gente mayor, que para los es decir, que tienen una, una, un bienestar, lo que entendemos, una sociedad del bienestar verdaderamente envidiable, y a pesar de eso tienen más cáncer de mama. Se han buscado muchas razones por qué será que estas mujeres tienen menos cáncer de mama. Y uno de los motivos que se ha encontrado, lo sabemos todos, no les voy a decir nada nuevo, ¿eh? pero es simplemente bueno recordarlo, es el tema de la alimentación, fundamental. ¿eh? Eso sí que podemos hacer algo nosotros y además vamos a evitar estar en el 75% en lo que podamos de gente que muere por problemas cardiovasculares, o 70, o, depende de lo que miremos las cifras, pero va por ahí los números. Por tanto, una alimentación saludable, muy baja en grasas. Esto es una de las cosas que se insiste muchísimo. Luchar contra el sobrepeso. Esto es, una, es como una entelequia, ¿no? Porque la mayoría de gente, a partir de una cierta edad, comiendo lo mismo, aumentan el peso. Y usted dirá, ¿y esto por qué debe pasar? Especialmente en la mujer. Tiene una explicación clara, por lo cual ha de ser una lucha... Ciremos de hacer lo que debemos de hacer sin obsesionarnos, porque la naturaleza va por sus, por sus caminos. La grasa en la mujer de, después de la edad de la menopausia sirve para fabricar las hormonas femeninas que el ovario ya no fabrica. Y por tanto, para intentar mantener al máximo estos huesos en su posición eh, saludable. Fíjense, ¿eh? está todo estudiado, ¿no? ¿Qué dicen? Por tanto, evidentemente, vamos a de hacer una dieta baja en grasas, debemos de hacer ejercicio... La verdad es que si nos pusimos la mano en el pecho, ¿cuántos de nosotros hacemos ejercicio? Suficiente para quemar las calorías que hemos comido solo en la comida del mediodía. Si nos hicieron un examen, suspendíamos más de la mitad, yo la primera, seguramente, porque he comido dos crozares, así es que imagínense como voy. Un desastre, ¿no?, en casa del herrero. No es cada día así, luego voy de verduritas, ¿eh? pero hoy ha ido fatal. quiere decir que el tema de la alimentación es para estar sano, no necesariamente para estar más a la moda, y esto que quede muy claro, a una cierta edad comiendo lo mismo va a haber un, un, un acúmulo de grasa, pero lo que debemos hacer asumir esto y por otra parte intentar mantenerlo en los mínimos posibles, es decir, peso unos cuantos kilitos pero no paso de ahí, y eso quiere decir comer poco y gastar mucho, comer menos porque gastamos, necesitamos menos y gastar más, ...de lo que hacíamos un año atrás o dos o tres... ...haciendo más ejercicios... ...y los ejercicios no se trata de aburrirse la vida... ¿eh? ...haciendo la gimnasia un dos, un dos y aguantando el pelma del profe... ¿eh? ...puede ser bailando... ...es ¿eh? decir, el baile... ...y además es una cosa que quiero recomendar... ...el baile el baile de salón, por ejemplo... ...o el baile loco, o pop o rock o lo que cada uno quiera bailar... ...o la salsa... ...tiene dos componentes... ...uno que es el físico, realmente se suda mucho... ...yo no sé si ustedes se ponen a bailar una salsa... ¿eh? Y cuando acaban, solo la salsa o una sardana, me da igual, a pleno sol de uniduret. ¿eh? Mm, se hace mucho ejercicio, se suda, por tanto se eliminan lo que se llaman toxinas. Vamos haciendo una, un recambio de, de líquidos, que siempre es bueno. Pero es que además tiene un componente emocional, que es la música. Y la música tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo. Y el efecto positivo sobre el estado de ánimo aumenta unas sustancias a nivel cerebral que se llaman endorfinas. ...que son una forma de lucha contra el dolor... ...contra las depresiones, etcétera, etcétera... Es decir, ...no es que el baile quite la depresión... ...es más serio que esto... ...es que el, el sentimiento de euforia... ...de bienestar, de, de compartir... ...incluso de reírse... ¿eh? ...produce este esta, esta liberación de estas sustancias químicas... ...que están comprobadas... ...no es ningún invento eh, mágico... ¿eh? Por tanto, como decía antes, una vida sana quiere decir estar hacer cosas que te gusten, estar contento, ser capaz de reírte, tener una alimentación parca, porque la verdad, en eh, el momento en que ya pasamos la edad de más riesgo de cáncer de mama y por tanto también de aumento de peso, la necesidad biológica no es la misma que los 40 años. Por tanto, tenemos que comer menos, esto está clarísimo. Y lo que comemos, desde luego, no puede ser el ejemplo que yo les he dado hoy, los dos croissants. ¿eh? Por tanto... Eh, la alimentación es francamente importante Hay otros factores que hablan, por ejemplo pues Que la, eh, la carne está contaminada con estrógenos Que son uno de los eh, principales causantes del problema del cáncer de mama Bueno, pues podemos decidir no comer carne Pero hemos de comer proteínas Es decir, que el que decide hacer una dieta macrobiótica, por ejemplo O vegetariana, alerta Que sea con manos de un experto que sepa lo que estamos haciendo Para tomar las proteínas de un filete de carne, pues igual necesitamos medio kilo de, de grano, si somos macrobióticos, o no sé cuántos gramos ¿eh? o miles de gramos de verduras al día. Es decir, que no importa la manera, pero lo tenemos que hacer bien hecho y con, y con un experto que nos, que nos lleve. Por tanto, hemos dicho alimentación baja en grasas, fundamental, y ejercicio físico para perder las pocas que podamos ir acumulando. Parece ser que esto es uno de los milagros que tenemos los de los de aquí abajo de Europa, ¿no? tenemos otros problemas, pero este parece ser que la dieta es lo que más nos ayuda en la lucha contra, dicen, enfermedades varias como puede ser un, un cáncer de mama. Se hablan, lo digo porque claro los periódicos diarios parece que sea una fuente de, de venta y esto hemos de reconocerlo, esta enfermedad es una fuente de venta, que no están tan interesados en el tema de lo que nos pasa a nosotras sino de lo que se puede vender cada día ¿eh? esto también hemos de estar alerta ¿qué pasa con hablar tanto de esta enfermedad? pues saben que estamos preocupadas cuando sale una revista que habla del tema la compramos aunque diga lo mismo que han dicho las 35 anteriores ¿eh? o sea que también hemos de ser un poco selectivos en ¿eh? que nos dejen de machacar con este tema sabemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos y punto ¿eh? por un lado pues era ver qué cosas podemos hacer dicen algunos eh, que por ejemplo la mujer que tiene los hijos más tarde de los 30 años tiene más posibilidades de tener cáncer de mama pero no por eso vamos a decir cuándo vamos a tener hijos es decir, todo tiene un riesgo, ir en coche tiene riesgo de tener un accidente, puedes decir ir a pie, te pueden atropellar tienes que asumirlo también, me, me, me explico parece ser que sí, ¿eh? hay estudios que hablan por ejemplo hay un estudio de unas ratitas un estudio finlandés en que unas ratitas se les dio eh, bueno, se las hizo parir antes de los seis meses que sería una adolescente para nosotros sería una no sé, una mujer entre 18 16 y 20 años a los seis meses se las hizo parir y después de haber parido estas ratitas se les dio sustancias cancerígenas a gran a grandes dosis, suficientes como para producir un cáncer de mama en pocos días Piensen que la vida de las ratitas es tan corta que todo va rápido. Por eso es un animal que a menudo se utiliza en estudios. Bueno, pues en las ratitas que ya habían tenido bebés y se les dio estas sustancias cancerígenas, el porcentaje de ratitas que desarrollaban un cáncer de mama no llegaba al 5%. De la misma camada, lo digo porque claro, se coge camadas diferentes y se tienen genes distintos. Cogían otras ratitas, una camada pueden ser 8 o 10, pues tenían para... Cogían las ratitas y les daban las eh, sustancias, les inyectaban eh, a chorro las sustancias cancerígenas en ratitas que no habían parido. Y más de la mitad desarrollaban un cáncer de mama. O sea que parece ser que la, la, la maternidad por sí sola es un protector. Pero, ojo, la maternidad de edades muy jóvenes, por tanto yo creo que es algo que no debemos recomendar. Es decir, que los estudios, esto lo pueden leer, además ha salido, salió acuerdo una, una revista de estas dirigida, tipo Yodona, ¿eh? de estas dirigida a la mujer, que hablaba de esto, digo, hombre, pero que están estimulando que tengan las niñas de 15 años, hombre, se protegerán del cáncer de mama, no digo que no. O sí, no lo sabemos porque en, en gente no se ha hecho este experimento, solo en ratitas, pero claro que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que a veces las recomendaciones se llevan a extremos un poco absurdos, yo creo que el sentido común nos puede nos puede ayudar. A nivel de, de, de prevención primaria, hay una tercera vía, una era, como decía, la, la vida saludable, la segunda es esos experimentos que nos recomiendan, y la tercera vía era unos medicamentos que han salido últimamente, que es, están, eh, incluso la FDA, que es la, la, la Federación eh, de Medicamentos Americana, hace cuatro o cinco meses publicaron un, un artículo de estos de fondo en los que se decía eh, que se aprobaba una, una, un medicamento que aquí lo damos para se da para la osteoporosis, que se llama el, el nombre químico ¿eh? es el roloxiceno, no voy a decir nombres comerciales, que eh, además de el tratamiento de la osteoporosis se podía considerar un tratamiento, ellos ya lo consideraban como un tratamiento de prevención primaria del cáncer de mama. ¿En qué mujeres se tendría que dar? por pues esas mujeres que tenían riesgo genético claro y evidente. La ¿eh? aquella mujer pues que se le ha estudiado, que tiene un gen, ¿eh? que por antecedentes familiares ha llegado a hacer este estudio, se ha visto que lo tenía, que por tanto esa mujer le están diciendo, mire usted lleva el gen del cáncer de mama. En algún momento de su vida era el cáncer de mama, no sabemos dónde, cuándo ni en qué mama. Pues no sé si me están dando una gran solución, ¿no? Tengo que hacer ponerme, como una señora me decía, bajo el rayo cada vez. ¿Hacer una mamografía cada mes? Evidentemente que no. Por tanto, eh, estos estudios no se propugnan, a no ser que sean familias con claros, claros eh, indicios de que allí hay un, un problema familiar. sino no, todos asustados y no nos dan ninguna solución. En estos casos parece ser que eh, en Estados Unidos se está recomendando el raloxifeno como tratamiento preventivo. No hay mucho más en prevención primaria. Es decir, ¿qué puedo hacer para que nunca me salga el cáncer? ¿Eh? ...como no hay mucho más para decir que puedo hacer... ...para que nunca tenga un infarto, para que nunca... ¿eh? ...es decir que quiero situar en que no es un problema... ...diferente a otros problemas que también nos acechan... A la, ...a la población general. La prevención secundaria... ...que es en la que sí estamos trabajando y mucho... ...es en diagnosticar lo más pronto posible un cáncer de mama. Entonces aquí la gran polémica... ...yo soy consciente y además sufridora del tema... Eh, Pues empecemos lo antes posible. Es decir, si lo que hay que hacer es diagnosticar un cáncer de mama lo más chiquitín posible, empecemos lo antes posible a mirar a ver si lo tengo yo. ¿Qué problema hay? El problema es que, ya saben todos ustedes, que todos los programas gubernamentales para la prevención del cáncer de mama empiezan a los 50 años. Hay algunos países como Finlandia que empiezan a los 45 años, Pero la mayoría, el resto de países occidentales, empiezan en alrededor de los 50 años. Y se preguntarán, ¿por qué? Si el 30% de los cánceres sucede en mujeres menores de 50 años. El, el, el, la, el motivo es muy claro y yo creo que esto sí que tendrían que explicarlo. Si era una mujer de 40 años... Eh, con ciclos ováricos con solo decir que tiene sus menstruaciones está en época fértil por tanto, tiene sus hormonas funcionantes esta mama es tan densa está tan eh, apretada para que me entiendan de glándula mamaria que esto dificulta el ver si en medio a surge algo una mamografía a los 40 años y te digan, mire esta usted estupenda mm, bueno diga que no ha visto nada me entienden lo que digo por tanto la ¿Qué le estás diciendo esta mujer? Se ha hecho una mamografía, no vemos nada. Vayase a casa y de que un tiempo lo volvemos a mirar, a ver si vemos algo. Esto es poco serio, ¿eh? Como se hace un análisis de sangre y dice, mire, de ver no hemos visto nada, pero de tener no sé, sabemos si tiene. Hombre, es poco serio. Es poco serio y además no sirve de nada. ¿Mm? Por tanto, antes de los 50 años, ¿por qué los 50? A ver, podría haber sido los 48, entiéndanme, o los 52. Es la edad en que las hormonas ováricas dejan... ...de actuar porque se está en la época de la menopausia. El momento en que dejan de actuar a, poco, a los pocos meses... ...sería sorprendente si algún día... ...ustedes tuvieran radiografías de antes de la menopausia y de después... ...y verán como antes es blanca y después es negra la mamá. Antes es blanca por el tejido mamario, denso... ...que no deja ver nada a través... ...y cuando es oscura, es negra, es la grasa. Aparece ahí un puntito de 5 milímetros... ...y lo podemos ver tranquilamente. ...porque es un puntito blanco en medio de un negro... ...¿entienden la idea? ...por esto no se empiezan las eh, los escribados... ¿eh? ...los estudios del cáncer de mama antes de la edad perimenopáusica... ...porque ¿qué le estamos diciendo a esta señora? ...de alguna manera cuando dice está usted estupenda... ...bueno, es con amor, ¿eh? pero te están enradando una micatona... ¿eh? ...es aquello de la mentira piadosa... ¿no? ...no veo nada, pero está estupenda, porque yo no veo nada... ...¿qué se puede hacer antes?... Pues antes lo que se puede hacer es primero en aquellas familias en las que hay antecedentes. Y cuando digo antecedentes no me refiero a una abuela o la mamá que tuvo el cáncer a los 60 años. Se considera que los cánceres producidos después de la menopausia forman parte de los riesgos de la propiedad. ¿Mm? Los que nos preocupan más son aquellas mujeres que tienen cáncer antes de los de la menopausia. Entonces, en las hijas de estas mujeres Imaginemos una mujer pues, que tiene un cáncer a los 43 años Lo que se recomienda es que su hija, si tiene niñas Se haga una mamografía 5 años antes de la edad que a ella se le diagnosticó Es decir, que esta mujer con 48 años, pues su hija a los 43 Tendría que empezar a hacerse sus mamografías cada dos años Esto es importante, lo sepamos todos y que en fin estemos al caso del tema Hay una cosa eh, que habrán leído también, porque también lo he leído, yo he leído todo lo que sale sobre el tema de la mama y cáncer femenino en medios así no no serios, al menos no científicos, o no siempre serios, y también he leído que en Estados Unidos propugnan, en estas mujeres que tiene una madre, con una abuela materna, madre o hermana, que son los tres grados, no la tía o la hermana del, del padre, ¿eh? o la tía segunda, o la... ¿Mm? Um, propugnan que esta mujer que le hacen un estudio genético y ven que tiene el gen le quitan las dos mamas le hacen una mastectomía, esto se está ya hablando y lo he leído en, en revistas de divulgación, entonces claro la pregunta, y esto lo hemos encontrado en la consulta le dicen, ¿por qué no me, quíteme a las dos envíeme, no, me dijo exactamente la señora envíeme que me las quiten las dos digo, ¿y por qué no los dos riñones? porque puede hacer un cáncer de riñón y un cáncer de pulmón, usted fuma y sí pues vamos a hacer el trasplante de... ¿Hasta dónde llega ¿no? esta, esta, esta locura? En todo caso, esta mujer que tiene este riesgo tiene que hacer un control que tiene que salir de la población general. No puede hacer una mamografía cada dos años. Hay que ver qué hay que hacer. ¿eh? Según algunos dirían pues, mamografía y ecografía cada año, otros, y esto en privado privada suelto se hace mucho, mamografía a los seis meses eco, a los seis meses mamo, entonces van haciendo ¿eh? mamo y eco pues cada seis meses y se van mirando. No evitan que le salga, ¿eh? pasa que lo encontrarán pues así pronto sale pero mmm, quitar las mamas y después hay otro problema, que quitan la mama y esto es importante porque en esa revista recuerdo que es una revista de gran tirada no lo acaba de explicar bien eh, lo pone como que te quitan las mamas y se te acabó el problema no se acabó el problema porque eh, a ver, las células son microscópicas y si queda una no queda una, queda más de una, pues son microscópicas debajo de la piel. Por tanto, la seguridad total, después de pasar por una amputación bilateral, con dos prótesis, en fin, es que hay que ponerse en situaciones, es muy agresivo. ¿eh? Y no te están diciendo que a pesar de todo eso que te van a hacer tan tremendo, te quiten la posibilidad al 100% de, de tener este problema. ¿eh? Por tanto, digo que eh, seamos un poco críticos a veces con lo, con lo, con lo que oímos. A partir de los 50, clarísimamente, es una mamografía cada dos años, claramente. ¿Y qué más? ¿Perdón? Sí, depende de, del tipo de mama. Si es una mama muy densa todavía, claro, no acabamos de ver bien, pues vamos a verlo más a menudo. Si se ve bien, no hará falta. Es que depende de cada caso, si hay antecedentes, si no los hay, si tuvo la menopausia muy pronto o la ha tenido muy tarde, una mujer con la menopausia, por ejemplo, a los 55-56 años, que las hay, es una mamá sometida al bombardeo de las hormonas, del estrógeno concretamente, mucho más tiempo que otras. Y si encima no ha tenido niños... Mucho más tiempo que todas las demás, ¿no? Por tanto, esta mujer seguramente estaría fuera del, del protocolo general. ¿eh? Es decir, que hay excepciones. Pero la mayoría de mujeres tiene que hacerse a partir de los 50, que es cuando esta mamá ya empieza a ser diagnosticable cada dos. Y les decía, ¿y qué más? ¿Podemos hacer algo más? Tanto antes de los 50 como después de los 50 hay algo más. Y es la autoexploración. Esto parece... Tiene mucha polémica la autoexploración, ¿eh? porque muchas de las guías internacionales dicen que no sirve para nada, que tanto perder tiempo ¿eh? con explicar a la mujer cómo se tiene que mirar el pecho, con el lama... Mm, hay de todos los colores, para todos los gustos. Lo que sí les puedo decir, y esto es una cifra escrita y publicada, es que el 80%, fíjense, el 80% de los nódulos mamarios se los diagnostica la propia mujer. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar un poquito de ¿Mm? estos 80% en el estudio estará divertido porque hablaban de que un 10% los toca al marido y el resto, cuenten cuántas quedan, el médico qué casualidad, ¿no? que vayas al médico y que dos meses antes del día que te ve el médico por pura casualidad te haya salido el bultito y te lo encuentre justo cuando sale eso es tan pobre, ¿no? lo que nos protege que no nos protege por tanto... ...recomendación, dieta sana, ejercicio a partir de los 50 cada dos años... ...y la autoexploración desde que la niña tiene 20 años... ...digo 20 porque tendrá un poquito más de conocimientos acordado que le dices... ...si lo tiene antes, pues antes, que aprenda a tocarse el pecho, que aprenda a, a conocérselo... ...también hay que explicar que la autoexploración antes y después de la menopausia es distinta... ...¿por qué? porque antes de la menopausia está el ciclo y justo antes desde la ovulación hasta la regla, la ovulación sucede 14 días exactos antes de la aparición de la menstruación, hay un pecho totalmente hormonado, ingurgitado, hinchado y muy doloroso, y si se toca, en, explorándolo médicamente digo, se nota lleno de bultitos, que parece aquello un recimo de uvas. No hay que tocarlo en ese momento, porque no tiene ningún sentido, vamos a asustarnos, o vamos a pasar cada mes con un susto o bien le vamos a perder el respeto al butito que no sé qué es peor. ¿Eh? que La gente que se toca mucho y se toca cuando no toca, le pide, a cada momento dice, ah, pues debe ser uno de esos de la ovulación, oiga, está segura? El mes pasado lo miro en esta misma época y estaba al mismo. Por tanto, el perder el respeto al bulto casi que me da más miedo que la que está demasiado preocupada. Así es que, para que entendamos por qué hay que hacerlo en una época determinada, la mujer que tiene todavía menstruaciones conservadas tiene que hacerse la autoexploración justo al terminar esta menstruación y yo siempre les doy una norma para que luego cada uno hace lo que quiere ¿no? mire el primer día que usted diga mira, hoy ya no tengo nada, ese es el día del pecho y es la forma ¿eh? de hecho recomendamos la semana siguiente a que se acabe la menstruación ¿eh? y la mujer que no ya no tiene ciclos menstruales, una vez al mes cuando quiera Pues cada luna llena, yo que son así me decía, cada luna llena, porque como me miro mucho la luna, cada vez que está llena sé que me tengo que mirar el pecho. Y digo, ¿por qué la luna llena? Y dice, por qué redondito como mi pecho. Bueno, pues mujer, pues si esto le sirve para acordarme, a mí me parece estupendo, es que es genial, la gente te enseña muchas cosas divertidas y útiles, y esta era útil. Se acordaba siempre que había luna llena de mirarse el pecho, me da igual. Eh, pues cada día 5 que es cuando que sé, me casé, si es que te hace ilusión acordarte, lo que sea. Pero que haya... Que haya una, um, una forma de acordarse no importa cuándo después la menopausia cualquier momento del mes es bueno pero hay que hacerlo recordemos, el 80% de los cánceres de mama de los nódulos de mama, perdón los, los encuentra la propia mujer ¿Sí? y para seguir con cifras de eh, 100 nódulos no llega a una cuarta parte que no son buenos es decir, que el 75% son buenos Y de este 20, 20, 25, y vamos a ponerlo justito, 20% que son malos, solo el 5% de estos, imagínense lo que queda ahí, que queda uno o dos, o uno o ninguno según la población, son hereditarios. Por tanto, aquello de que tuve mi mamá con un cáncer de mama y yo estoy ya con susto, solo el 5% de todos los cánceres de mama, solo el 5% son hereditarios. Los demás son accidentales, como el que tiene un pinchazo en la rueda. ¿De ¿Mm? ¿De acuerdo? Por tanto, este era un poco el mensaje de tranquilidad, lo que podemos hacer lo hacemos y, y, y Dios dirá, ¿no? porque también tenemos que estar preocupados por otras cosas. Y ya, para no aburrirlas más, decirles una cifra que, que hace pues nada 15 días se presentó en un, en un congreso en Madrid, que hablaba de la supervivencia en el cáncer de mama. En el año 80 era del 50%. 79, 80, son las cifras con las que comparaban, fíjese lo que digo, y es mucho más que otros cánceres. ¿eh? Hoy, bueno, hace 15 días, se presentó en Madrid una, una... un congreso internacional que el 90, 89,5, vamos a ponerle 90, ¿no? de mujeres que han sufrido un cáncer de mama, estarán perfectas a 20, 25 años vista desde el diagnóstico. Estarán perfectas de la mama, no sé su diabetes, o su arteriosclerosis, o la Alzheimer que todos vamos incubando, ¿me entienden lo que les digo? Por tanto, quiero que se queden con esto, ¿Mm? vamos a autoexplorarnos, vamos a hacer mamografías cuando nos digan, vamos a cumplir, cuando notemos algo que es distinto, que no sepamos lo que es, hay que acudir y si un, que puede ser ¿eh? es decir, que no todos los mecánicos entienden de todo el coche, hay mecánicos que entienden más de electricidad y otros más de, lo, de pistones, yo que sé, no entiendo nada lo que estoy diciendo, pero ya me, ya me siguen ¿verdad? Bueno, puede ser que encuentren un médico que no sea experto en mama no pasa nada, es decir, habrán otros ¿eh? si no es el cabecera que a veces hay más que algunos otros especialistas pues puede ser un ginecólogo puede ser un cirujano pero habrá alguien que me diga esto que es distinto, que no sé lo que es Pues a ver, míremelo usted y diagnóstíquemelo usted. ¿Mm? Y tener esa tranquilidad de que en este momento es muy duro cuando te dan este diagnóstico, se tiene un bultito en un bueno, ¿eh? no sabemos a veces cómo, cómo se enfrenta este momento tan tremendo, pero eh, vamos a ser sinceros, ¿eh? ojalá todos los cánceres tuvieran esta supervivencia. De hecho no hay ningún otro. Porque por tanto el mensaje final que les quería dar es un mensaje de Vamos a tranquilizarnos. Vamos a estar atentas, pero vamos a tranquilizarnos. Y qué suerte que tenemos de estar en este momento y no hace 50 años o 30 o 20 atrás. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Una preampta porque la edad que se precipita es 69 años, porque a partir uno dice es, es cuando, es por estadística, ¿eh? es que el mayor número de mujeres que tienen cáncer de mama es entre los 50 y los 70 años. El 30% a partir, eso le quería comentar, sí, el 30% de, está en el 70, claro, es por esto, ¿eh? es decir, que los estudios están en función de cuando más aparecen. El 30% de, eh, de cánceres de mama están antes de los 50 y hay un 10 poquito más, que están después de los 70. A ver, los, esto es interesante, le agradezco que me, lo, que me lo diga porque así podría aclarar un tema. Como la mayoría de cánceres aparecen entre los 50 y los 70, los cribados poblacionales en los que el gobierno cita a todo el mundo, independientemente de su riesgo, está en, esa, en ese rango de edad. Pero no quiere decir que a partir de los 70 se tenga que hacer, dejar de hacer las mamografías. De hecho, lo que recomendamos a partir de los 70, cuando el ICO te dice, lo digo porque aquí es el ICO el que lleva y si no, cru roja, que viene que el, el, el, el sistema es el mismo, es un sistema realmente muy bien llevado, muy bien controlado. Nos dicen, aquí ya no le vamos a citar más, no le vamos a enviar más cartas, el médico de cabecera o el ginecólogo le van a seguir pidiendo las mamografías cada dos años, por lo menos hasta los 80. Y si a los 80, si a los 80 está estupenda, pues si usted lo pide, no se la negarán. El problema está en que a veces queremos y hace poco vi un caso una yaya de 82 años con una silla de ruedas que tuvieron que llamar a la ambulancia para traerla para pedir una mamografía, a ver. Vamos a valorar un poco, ¿no? Cada caso, ¿eh? Pero si la persona está bien su desplazamiento, es bueno, no va a ser un drama ir a hacerse la mamografía, no va a ser otro drama ir al hospital, y al hospital, perdona, a la consulta para que te vean el resultado. Pues, pues se siguen haciendo, claro que sí. ¿eh? Pero no cada año, ¿eh? cada dos años exactamente igual. ¿eh? Dígame. Sí, ¿cómo es que en la privada no había citado la clínica? Cualquiera es de ellas. Es muy importante, sí. muy importante. Esta Cualquiera clínica, de ellas. Eh, y yendo por mutuas a una persona que no tiene ningún antecedente de familia de cáncer de mama, eh, resulta que le hacen cada año? años que cada año. Claro, tiene dos explicaciones muy claras, las dos económicas. Primero, la mutua que deje de hacerlo se va a borrar mucha gente, pero cuando digo mucho, digo la mayoría de mujeres. Yo he trabajado muchos años por mutua, entonces sé lo que digo. El 80% de mis visitas, que llegué a estar un poco aburrida porque está haciendo un trabajo que te das cuenta que no hace falta lo que estás haciendo, pero claro... Decir, o te vas o haces lo que conviene ¿no? al final decidirme porque ya estaba un poco harta de, de esta complacencia eh, eh, si este este 80% de, de mis visitas eran revisiones la revisión anual ¿eh? estas mujeres, la mutua esa que estaban encantadas de la vida les dice que no se la era anual se van a borrar y serán nota que la dan anual por tanto, por parte de la mutua tiene un gran interés en que la gente esté contenta y una forma de tenerla contenta es la de usted que quiere cada año pues ya está bueno, se niega y no se la hacen pero hay que decir que ellos, ellos desde el punto de vista de marketing, de, de vender mmm, pólizas, es hacer lo que hacen todas y si uno la hace cada año yo no voy a hacerlo cada dos porque no van a venir la mujer que se apunte para hacer una revisión ginecológica si no me hacen lo mismo que la otra, mira la otra. Este es el primer motivo. Y el segundo motivo es que la clínica X, me da igual cual sea, o la consulta privada como podía ser la mía, si el 80% de mis pacientes es revisiones, si las hago cada dos años o no le toca hasta los 50, me voy a quedar con el 30% de pacientes que voy a tener que cerrar. Soy muy franca, ¿eh? es decir, es un problema económico, que si la paciente quiere que la vean y a mí me conviene que la vean, pues pues los dos contentos, es voluntario, es decir, que al final, quien no quiere no va y punto, y quien no quiere no lo hace, ¿me entienden? Pero las razones son económicas, ¿eh? no son médicas y no hay evidencia científica de que eso, no hay menos cánceres en la privada que en la pública, que quede claro. Citología y mamografía hasta ahora iban juntas. Esto es un gran error, sí. Les digo, no, no, no, para, no. es que no tiene nada que ver. Les explico. La mamá y hemos quedado como hay que seguir el tema. El tema de la citología es un cáncer el cuello del útero, es un cáncer muy frecuente en el mundo, pero mmm, en España es de los países más bajos de toda Europa y de los más bajos casi del mundo, ¿eh? Creo que está el Vaticano por detrás. Hay muchos funcionarios que no son curas ni monjas. ¿eh? decir que Por tanto, hay partos y hay nacimientos y hay lo que sea, lo que haga falta. Bien, eh, el cáncer del cuello del útero en este momento, y yo creo que hemos dado un salto ¿eh? de verdad al futuro, es que se ha demostrado que está producido por un virus. Virus. De esos virus, el de la gripe, el del sida, el tal, un virus. Y este virus solo llega a este cuello del útero a través de las relaciones sexuales, pero no tiene nada que ver con la mama. Además, ahora no me extendería en esto, pero les doy un cuatro pinceladas así de brocha gorda, ¿eh? el virus este además es muy lento, es decir, el momento en que el virus contacta con el cuello del útero, la vagina y el cuello del útero son un... un... ...un monumento a la defensa, es decir, una capacidad de defensa extraordinaria... ...en los dos primeros, entre el primer y el segundo año de contacto con este virus... ...este sistema de defensa está en lucha directa con el virus, a ver quién puede más él yo... ...lo, lo voy a, a limpiar o me va a ganar la batalla, es una lucha, frente a frente... ...y se sabe, y esto es absolutamente fehaciente, es decir, demostrado totalmente ya fuera de cualquier cuestión que el 80% de las mujeres que hoy, por ejemplo contacten con este virus el 80% de estas mujeres, no sé que estén enfermas, pero son mujeres sanas ¿eh? no una mujer con sida o una mujer que está en el momento de la quimioterapia que contactara con el virus ¿eh? no estoy, estoy diciendo mujeres sanas el 80% de estas mujeres al cabo de dos años han eliminado el virus y a ...el resto, el 20% que no lo han eliminado... ...el momento en que las defensas claudican... ...para entendernos, cuando el virus empieza a, a atacar... ...porque no hay nadie que lo defienda... ...y a partir de ese momento empieza a in, introducirse... ...en el tejido del cuello de la matriz... ...y así como el cáncer de mama no tiene fases... ...no pasa de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3... ...es decir, que puede ser muy pequeñito y peleón... ...y muy grande y tontón... ...no existen, ¿eh? pero ya me entiende decir, que puede ser lento, a pesar de que sea muy grande... ...o peligroso a pesar de que sea pequeño... el del, ...en el cuello del útero esto no pasa así... ...va por fases... ...el virus afecta... ...a partir del segundo o tercer año... ...con un aviso... ...empieza a modificar la célula... ...que es el estadio leve... ...o CIN1 que le llamamos ahora... ...necesita un año o dos más para pasar al CIN2... ...y el CIN3 que es el grado severo... ...de ahí pasa a cáncer invasor... ...la media entre que entra el virus... Y tenemos un cáncer invasor, es de 8 o 10 años. Esto, de mujeres sanas, ¿eh? que tienen sus defensas adecuadas. Por esto, entre que te entra el virus y puedes te empezar a tener una lesión leve, moderada, que se cura porque se quita esa zona y aquí se acaba todo el problema, con una manzana con la zona negra, ¿no? Y la zona negra el resto está buena. ¿eh? Y además, cuando le quites la zona, en el cuello del utero se regenera. No queda, no queda el furan. ¿eh? Eh, por esto se hace cada 3 años. ¿Entiende? Por esta razón, ¿eh? porque una mujer que le dices, pasa con la mamografía antes de los 40, una mujer que le haces la citología cada año, ¿qué le estás diciendo? Que de momento no hay nada, pero tú no le puedes decir, está usted estupenda, porque no si suponiendo que se hubiera infectado el año pasado, o hace medio año, o el mes anterior con una pareja X, todavía no ha dado la cara, por tanto no podemos decir, usted está estupenda, no decir ahora no vemos nada. Entonces, si ha pasado el tiempo suficiente como para que saque la cabeza, el lobo, detrás del árbol, ahí hay unas orejas, que es el, el estadio 1-2, leve, moderado, 101-102. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más quería...? Ya. Bueno, para finalizar, ver, eh, las recomendaciones que ha hecho la doctora, que es la autoexploración, eh, los hábitos de vida saludable, la y luego las revisiones, Y cuando ha hablado también del ejercicio físico, que mejor ejercicio físico que acudir el a un disco de Casa de la Manga. Muy bien, muy bien. Bailaremos pues y ayudaremos a la sociedad. Muy bien, así lo haremos. Muchísimas gracias.